minuto de este martes 13 de abril, seguimos en la mañana cremesera, vamos a hablar con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Fernanda, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermes de Santa Rosa. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Pablo, Valentina, un gusto. Buen día. Bueno, buen día. Eh, Fernanda, ayer hubo una reunión eh, para eh, abordar el tema de la ley de plaguicidas eh, que fue sancionada el año pasado y que, bueno, eh, está entrando en vigencia. Eh, ¿Por qué fue el motivo del encuentro este ahí en General Pico? Mira nosotros como Microrregión 2 venimos trabajando algunos temas comunes que... Que, bueno, que, nos, eh, que nos unifican como municipios, como comisiones de fomento, sí. y um, vimos como, como necesario eh, esta ley que, que, bueno, que es nueva en su implementación y que la debemos llevar a la práctica entre varios organismos del Estado, la necesidad de tener una reunión para, para sacar dudas, para plantear algunos inconvenientes que estamos teniendo eh, en algunos municipios. Entonces, eh, no sé si conoces en profundidad la ley, pero es una ley que tiene tres autoridades de aplicación, sí. lo cual no estamos acostumbrados a que esto suceda. Es una ley que plantea eh, un sistema de gestión integral de, de, de, de lo que es la aplicación de plaguicidas. Entonces, pasamos de, de ser eh, individuos a, a, a un trabajo más eh, colaborativo, comunitario, eh, donde tenemos varias responsabilidades distribuidas en distintos organismos. Entonces, veíamos más que necesario esto de que estuviera salud pública, estuviera producción y estuviera eh, la tercera área que, ambiente, que tiene... Ambiente, La responsabilidad que es ambiente, pero mm. también estuvo eh, la fiscal de Estado que está trabajando en la reglamentación de esta ley. Mm. Entonces, era sumamente necesario que, que conocieran cuáles eran los inconvenientes que tenemos a la hora de, de, de su aplicación, eh, que nosotros nos sacáramos las dudas de cuáles eran las responsabilidades que teníamos como municipios, y eh, obviamente estuvieron presentes eh, varios de los diputados que trabajaron este tema, eh, porque conocer el espíritu de, de lo que eh, dicta la ley es importante, porque es el proceso donde se discute ese debate, se llega a un consenso. Hubo más de 80 reuniones donde eh, se trabajó este proyecto de ley en el ámbito legislativo, entonces era necesario este encuentro. ¿Se llegaron a algunas conclusiones en este encuentro entre todas las partes? Sí, las conclusiones fueron sacarnos dudas de, de, de tipo operativo, de cómo son eh, algunos procederes que, que nos involucran directamente a nosotros en el territorio porque lo que tenemos que poder visualizar es que la ley eh, regula eh, este sistema integral de tratamiento de plaguicidas y involucra a varias partes, pero en realidad la gestión, eh, más allá de que algunas de ellas se hacen de manera eh, virtual, de manera online, mediante formularios que están colgados en la página y demás, eh, hay gestiones que se hacen directamente en el municipio. Entonces, nosotros tenemos que estar a la altura de la uh -huh. circunstancia. Poder eh, contar con asesores fitosanitarios que los prevé la ley justamente para que eh, demos las respuestas adecuadas y en los momentos eh, oportunos, porque estamos hablando de, de campañas, campañas que, que donde se da la siembra, la cosecha, eh, o, o, o el transcurso donde el cultivo va eh, teniendo su desarrollo y requiere intervenciones y, en, y aplicaciones, y en ese momento es donde nosotros debemos dar las respuestas. Entonces era un poco eh, eso, sacarnos dudas de, de todo tipo, que hubo planteos por parte de varios de los intendentes que, que estábamos ahí presentes, algunos presentes y otros de manera visual. Este, tuvimos los 18 municipios representados de la microregión y eh, después también algunos planteos como eh, la falta de eh, recurso humano, ingeniero agrónomo, en varias localidades de la microregión. Uh -huh. O sea, directamente no hay ingenieros agrónomos que vivan en determinadas localidades. Entonces, esto dificulta la posibilidad de que eh, todas las localidades podamos contar con asesores fitosanitarios. Claro. Otro planteo que hubo es esto de que don, en alguna localidad que tenemos eh, la presencia de profesionales de, de, de esta disciplina, eh, no pueden ser aplicadores y fiscalizadores. Claro. No pueden cumplir, es incompatible el doble rol, entonces uh -huh. también es una dificultad. Tiene que ver con eh, la singularidad que tenemos como provincia, la extensión del territorio y eh, la poca población que somos. Uh -huh. Entonces, si bien eh, hay en toda la provincia 800 ingenieros agrónomos, no están todos viviendo distribuidos equitativamente en el territorio, esa es la realidad. Entonces, eh, la realidad es cómo podemos eh, coordinar para hacer de esto algo más operativo y posible de aplicar. Eh, Fernanda, ¿significará la creación de algún área específica en, en algún municipio eh, esta ley? Eh, recién decías el eh, recurso humano, bueno, mencionabas los agrónomos, pero eh, específicamente para su aplicación, eh, ¿los municipios tendrán que crear un área? no, creo. no. Lo sí mm. creo, lo que sí creo lo que sí entiendo es que tenemos a ver, los municipios grandes lo tenemos ya, mm. ya existe el área, ¿no? Sí. Eh, pero lo que sí creo que va a tener que haber es la posibilidad de disponer de un asesor fitosanitario, tal lo prevé la ley ah. eso sí, es, es una condición que tenemos que ver todos y tenemos que tener al alcance de la mano o cuál es la estrategia, si es regional si es de manera eh, complementaria entre un municipio y otro en función de las proximidades eh, bueno, eso es parte de lo que discutimos ayer. Está bien. Eh, Fernanda, aprovecho y te consulto por la situación eh, sanitaria epidemiológica de General Pico. Eh, ¿Cómo está el día de hoy? mira estamos en 353 casos positivos. Ayer fue un día eh, de, de, de 60 casos, 63 casos positivos. Eh, la verdad que un número importante después de, de un fin de semana que, que había bajado, eh, pero bueno, también... Eh, trabajando a la par de salud en, en lo que respecta a la prevención, en lo que respecta a, a la búsqueda activa constante que se hace en general en Pico, en, en, en varios lugares de la provincia, obviamente, uh -huh. eh, pero en Pico está es, es de manera intensa, y también eh, la vacunación, que no, no ha parado. Bueno, hoy están vacunando efectivamente lo que es eh, la vacuna antigripal eh, durante dos días, pero después se retoma... Eh, nuevamente eh, la vacunación eh, de coronavirus, pero es que nos ocupa permanentemente que eh, afinamos la, la, la, la articulación entre territorio y, y salud pública para llegar a la mayor cantidad de vecinos, pero necesitamos la responsabilidad de todos y cada uno en lo que es cuidado y autocuidado ahí ya es algo que no podemos intervenir. Claro. Eh, Fernanda, eh, acá en Santa Rosa eh, artistas se han movilizado reclamando que le permitan eh, hacer show en vivo. Eh, ¿Cuál es la situación en General Pico? Eh, ¿qué, a, qué, ¿Qué está autorizado y qué no? Es la misma de toda la provincia. Mm. Eh, eso es algo uniforme. Ustedes saben que los decretos de cuáles eran las actividades que iban a estar siendo eh, permitidas y, y protocolizadas eh, fueron eh, A, paulatinamente avanzando eh, mediante decretos provinciales que, que iban regulando esto, eh, y bueno, Pico no, no escapa a esa realidad. Lo cierto es que eh, sabemos de, de, de, de la necesidad que tiene eh, el sector de los artistas de, de, de, de este rubro, pero bueno, la realidad es que eh, hay fundamentos técnicos y sanitarios que que hacen a, a la decisión y a la restricción del funcionamiento de esto dentro de, de un ámbito cerrado, mm. o la prohibición de bailar, eh, bueno, todo esto que, que se ha venido trabajando en este, en este tiempo, eh, pero Pico no, no dista de la misma reglamentación que tiene la provincia. Ah. Eh, y la semana pasada se conoció que le pediste la renuncia al director de Cultura. Eh, ¿Qué nos podés contar de eso? Eso. La verdad es que no estábamos de acuerdo cómo estaba funcionando el área, eh, habíamos tenido planteos de todo tipo por parte de, no solo de los empleados sino de distintos artistas y eh, bueno, hay eh, decisiones que se deben tomar eh, y, y así fue, eh, le pedimos que, que, que ya está, que es un ciclo terminado no, no nos pudimos poner de acuerdo eh, en, en la modalidad de trabajo así que definitivamente fue lo que sucedió Y ahí nomás eh, ya nombraste reemplazante Sí, sí, la verdad que son áreas que, que tienen eh, toda una inserción y, y tienen un plan de trabajo eh, que, que trasciende a las personas. Entonces eso debe sostenerse en el tiempo, no, no, no debemos dudar. Está bien. Eh, bien, Fernanda, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Si no, gracias, eh, como siempre, con estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, eh, Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, pasaba por la mañana kermesera. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-33786